la que hemos determinado que se llamará la Avenida Manuel Márquez, en homenaje a uno de los grandes hombres de nuestro municipio, al mayor humanista de la política cabalcona del siglo pasado, don Manuel Márquez Campos, en una avenida que tiene aproximadamente un kilómetro de desde la plaza de ferias hasta el Camposanto de metido Municipal, logrando el entorno al estilo de la carrera tercera del municipio de Ibagué.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 Bueno, lo que hay que decir es que actúen con mesura, no invadiendo los terrenos de los demás, que hagan buenas propuestas, que los camarconos entiendan cuál es la mejor y cuál sea el mejor candidato que represente los intereses de en nuestra comunidad para continuar este camino de seguir creyendo que se, que se puede alcanzar el desarrollo y el movimiento Del nivel de los cabasculos. Eh, los del públicos se conocieron eh, desapariciones en su municipio, de algún joven, también se han conocido amenazas hacia los concejales. ¿Cómo es el tema de seguridad en el municipio de Cajamarca? Sí, específicamente se habla de amenazas, de llamadas. Ella se pone en conocimiento a la autoridad competente, la fuerza pública, la inteligencia nacional